Estamos ya recibiendo a nuestro invitado esta hora, que hace un rato ya está acá en la radio, al demógrafo, el compañero Guillermo Mació. ¿Cómo andás, Mació? Bien, con el calor de ayer arrastrándolo todavía. Oh, sí, pero, ¿qué digo? Siempre se dice que todos embromamos con que hace calor o si no que hace frío, pero estos últimos días han sido realmente... Fuera de toda dimensión. Sí, ¿no? Sí. En todo sentido, en todo, sí. por la temperatura, por la intensidad del sol, por sí, todo. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero por suerte ahora llovió y... Sí, bueno. pero una lluvia arrebatada que no mejora mucho. Sí, sí. se está A mí me pasó, esto es una anécdota personal, que los terneros que están naciendo tardíamente, por distintos motivos, se mueren. ¿Ah, sí? Sí, a mí se me murieron cuatro en un día. ¿Por qué puede ser? Guillermo? Porque no resiste la exposición al sol... <coughs> Uy, sí. Este y son de nacer más temprano cuando nacían en una primavera tardía como ahora la primavera era amistosa ahora es muy agresiva o sea, es verano, y se mueren casi, de insolación. Muere. Ah. Había 45 grados en el campo el otro día a la sombra. Claro. No hay quien lo resista. Claro, claro. Se mueren. Tremendo tema ese que otras veces hemos abordado y habrá que abordar próximamente, me parece. Sí. Pero hoy estamos hablando de... Vamos a hablar nuevamente del Uruguay y, y bueno, le sale al, le sale el demógrafo a Macio hoy también, ¿no? Con el tema de la población, la cantidad que somos y, y la sí, cuestión electoral. Eh, bueno, la demografía eh, está, está tan presente como ahora con el coronavirus, mm. lo que pasa es que la población está amenazada como estuvo amenazada en el siglo 16 XVI y 17 ¿Sí? por una pandemia, la pandemia son las epidemias que abarcan a todos, ¿Sí? que no sabemos qué hacer con ella. O sea, que parecía que eso era de tiempos históricos, ahora tiene una presencia muy fuerte y todavía la humanidad no sabe cómo combatirla. Ahí están los barcos con miles okay. de pasajeros flotando en los cruceros. puertos, cruceros que es el se supone el más alto nivel de vida que se puede aspirar uh -huh. que no pueden tocar tierra porque uh -huh. tienen el adentro no hay un, un gueto de, de hay, un, hay un cuento de Poe que me acuerdo mucho que se llama La Muerte Roja uh -huh. que es un cuento de la Edad Media donde un rey eh, muy poderoso Tenía una gran comarca y apareció una peste y todos los campesinos se fueron a refugiar al castillo y se moría la muerte se llamaba la muerte roja y entonces estaban todos aterrados pero buscaban la protección del amo que era el ser supremo y entonces estaban todas medidas de protección se controlaba la entrada, la salida los alimentos, todo lo que se podía hacer hay que ubicarse estoy hablando de una historia del siglo 15 y se desinfectaron las paredes, no se podía recostar que esto que el otro. Y se descubrió en un momento de desesperación que la muerte roja la tenía el amo. Bien de Poe, un cuento de Poe terrible, la muerte roja era que lo estaba protegiendo. Edgar Allan. Por lo tanto, estaban todos contaminados. Bueno, Hay que leer, la muerte roja, ya queda como recomendación. Sí. Bueno, Macio, eh, nuestro caudal electoral, no el Uruguay desde ese punto de vista, eh, el Uruguay que lo miran desde tantos lados, que el otro día dijimos de un gran empresario italiano que está en Maldonado, que dijo que, que ahora hay que venir a invertir a Uruguay porque Uruguay es el país libre de ideología y por sí. lo tanto está muy bueno venir acá después está, de conocer a la clase política y de saber que está libre de ideología hay que venir a invertir al Uruguay pero hay otras características del Uruguay ¿no? eh, no sé. se vienen se vienen acentuando las características porque el caudal electoral más pequeño de América Latina está en el Uruguay no y sin embargo es el que ofrece mayores opciones electorales dentro de los esquemas formales como los partidos tradicionales y ahora la aparición de candidaturas individuales que buscan nicho a cambio de plata en los partidos tradicionales hoy se están comprando todas las candidaturas nuevas han pagado fortunas para tener un nicho en el partido tradicional que sea el que se la ofrezca sin hacer cuestión de la ideología. Sí. Primera cosa, desideologización de los partidos políticos. Segundo, se venden las nichos los nichos de espacio político, no los de los cementerios, ah, sí. este, nichos políticos eh, para una persona que, que no se le pregunta si tiene ideología compatible, si se adhiere a los principios, toda la tradición de, de militancia política partidaria y para ocupar un puesto de relevancia en una lista que aspira a un cargo importante. Están abiertos, es, se ofrecen, como receptáculos para candidatos con dinero y ambiciosos eso pasa a ser una práctica podemos decir predominante Guillermo. eso pasa a ser una práctica predominante con una señal indicativa que eso sí, se sí. va a instalar como modalidad de hacer política uh -huh. yo no tengo ideología pero hoy compro un espacio en un partido a cambio de una cantidad X de miles de dólares es decir es un sistema político que degenera, pierde el sentido de la pertenencia a una ideología y a un programa. ¿Cuál es la ideología del Frente, del Partido Colorado hoy? ¿Cuáles son sus programas? Vaguedades. Y las figuras que lo ocupan pueden ser o no ser militantes de toda la vida. Hay casos muy sintomáticos. Entonces, ese cambio supone una un cambio de actitud de la masa ciudadana respecto a elegir a quienes lo van a gobernar. El otro día, en la asunción a los cargos de, en el Poder Legislativo, el espectáculo social que ofrecía el Palacio Legislativo me hacía acordar al Jockey Club del Uruguay estaba la pituquería mejor vestida, más elegante de un acto cívico común y corriente. Es decir, yo no sé si la ciudadanía comparte lo que yo digo, los oyentes, pero parecía un acto social sí. de damas sumamente elegante vestidas con un show espectacular para la ascensión de un acto que pasaba prácticamente desapercibido. Entonces, hay un cambio del cual tenemos que hacernos cargo y hacernos cuenta. O nos adaptamos a él o quedamos afuera. No no sé si comparten... ¿Qué sería adaptarse, Guillermo? Hacer lo mismo que hacen los demás. Eso, ese, la disyuntiva que, que se tiene, digamos. La disyuntiva que se tiene es el, el, la, la, un, un ministro el ministro del Interior dijo, salgo de acá y me voy a ocupar la banca del Senado. Sí. Cargos vitalicios. Sí, sí, sí. ¿Cuántos años ha estado ministro? ¿15? Sí. Bueno. Y se va al, a la Cámara de Diputados. Mm. Bueno. Del Senado. ¿Eh? Del del Senado. Senado sí. del, perdón, del Senado. Es decir, una continuidad, un cargo del que se supone que es representante él, a qué parte de la ciudadanía representa, a ninguno salvo a sí mismo y al partido entonces, cuidado porque estamos eh, convirtiendo la República Oriental del Uruguay en un régimen político de tipo dinástico uno pertenece a un grupo, o una familia o a un apellido y tiene asegurada su carrera Porque lo diga con una tranquilidad. De acá me voy al Senado. Y no es uno, son varios. ¿eh? Son varios. Pero te pueden decir, poniéndome de, de, de defensor del diálogo, bueno, pero a mí me votó la gente para que esté ahí. ¿no? Que no le dieron otra opción. Porque uno en el Uruguay no elige. Opta. Uh -huh. Esta es la oferta. Es esta y esta. Elija. Entonces no hay una elección. Porque ya todo el acomodo de las listas y la presentación de las listas son opciones cerradas. El ciudadano no elige, el ciudadano contemporáneo opta, y cada vez por una menor cantidad de nombres. Uh -huh. Y eso es una degeneración de la democracia representativa. Yo le pregunto a los ciudadanos, ¿Con quién se siente representado para cuidar sus intereses, la de su grupo social, la de su sindicato, la de su gremio, dentro del Parlamento? Es un Parlamento que ha perdido su carácter de representativo. Por eso yo he abogado por eliminar de un plumazo el Senado de la República, porque son... Eh, entes parásitos eh, las democracia más avanzada de américa latina como la de costa rica no tiene senado en eh, la asamblea legislativa y tiene para un país de 3 millones de 4 millones de habitantes más que el uruguay tiene 40 diputados 43 diputados tiene. La asamblea legislativa, cuerpo legislativo único. Imagínense la plata que se ahorra. uno Yo miraba el otro día en una vista de helicóptero el Palacio Legislativo. Es una mole gigantesca, vacía, para una burocracia exquisita que me hace acordar más bien a la corte de Luis XVI antes de la revolución francesa que a un gobierno democrático representativo. ¿Eso representa el interés de los uruguayos? Yo creo que cada vez menos. Hacemos una pausa. primera pausa, seguimos con Guillermo Maceo bueno Guillermo Maceo aquí en los estudios de la 36 eh, manda un mensaje, un oyente, Adrián de la Curva, Dice, el nuevo presidente no invita a Maduro, presidente elegido, socialista, pero invita a la autoproclamada presidenta fascista de Bolivia. Bienvenidos los trabajadores de la enseñanza a esta trinchera de lucha Y adelante con la enseñanza pública. Manda un abrazo, a Adrián, porque recién se iba bueno, la secretaria general de ADEMO. Gran, gracias, Adrián. Justamente en el intervalo estábamos hablando de los actos unilaterales fuera de tiempo apresurados y que él, si va a no invitar a alguien, no tiene que hacer ostentación de su labura, porque eso es una especie de matonismo provocador. Sí porque hay muchos otros que los va a invitar. Va a invitar a Piñera, claro. que es un gran represor, alumno directo de Pinochet, y es más facho que los otros que él no quiere invitar juntos. Uh -huh. Entonces, ¿vale? él, en un acto de prepotencia de poder, hace declaraciones que hieren las relaciones amistosas del Uruguay con algunos países. Sí. No es Eso no le corresponde a él, sino que le corresponde por los canales oficiales y la no invitación no se proclama, simplemente no se hace. Sí. Entonces hay ahí un acto provocativo que habla muy mal de la preparación respecto a las relaciones internacionales que espera tener el Uruguay para los años venideros. Sí, incluso la Calle Pau dijo esto no es protocolo, no es... Pero eso serio? es protocolo pero lo dijo, soy explícita. yo soy, soy yo. yo y asumo la responsabilidad pero qué responsabilidad no si él no la tiene porque por mandato constitucional eso lo maneja el ministro de relaciones exteriores que acaso no vamos a nombrar un ministro de relaciones exteriores claro. y él va a manejar las relaciones exteriores por buen camino vamos eso se llama dictadura de hecho sí, sí, sí, sí. algo como un, un matón Sí. Que hace ostentación de su poder político en asuntos que tiene sus canales formales y todo su trámite institucional preestablecido. ¿Cómo queda el pobre canciller de la República? Sí. Además, son países que el Uruguay mantiene relaciones comerciales muy intensas. ¿no? que Busca romper las relaciones. Los, los países que no han sido invitados no van a romper las relaciones. Lo que van a hacer es bajar el perfil de relación y si hay algún convenio de negocios que los tiene Uruguay con esos países, a lo mejor hay algunas dificultades. Entonces, es una especie de ego sobreexaltado que se cree más bien un reyesuelo. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Eh... Nos estaban diciendo hace un ratito, de nos mandaban una foto de eh, Manini Ríos recibiendo la comunión ayer en la misa que Dios turla para que Dios ilumine a los nuevos legisladores, una cosa así. Y se lo ponía allí, eh, decían que la mayoría de los legisladores que fueron a la misa eh, son del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. Estamos como en una etapa en la que ahora se señala como que empiezan cosas que ya tienen historia, ¿no? Hoy leía temprano alguien que decía, bueno, pero es como cuando eh, Tabaré Vázquez puso la cruz en bulevar una cruz, ¿no? Eh, y la fundamentó y la defendió y allí quedó la cruz. Pero fue Sanguinetti. En la época de Sanguinetti, exactamente. Pero después, cuando viene eh, varias imposiciones que se van dando a lo largo de los años, en los distintos gobiernos, no pareciera que hoy empieza un proceso nuevo, pareciera que continúa un proceso que se ha ido dando con distinta apariencia. Sí, sí, sí. El, el, eh, lo que hizo, lo que llenó de orgullo al Uruguay y lo que le dio prestigio en el exterior durante décadas fue su nivel de enseñanza pública, sí. su asistencia pública y su laicismo. Sí. Y hoy todo eso va por el suelo, se lo atropella, se lo patea y no veo una reacción porque los partidos que fueron líderes del laicismo sí. que cayeron en una tremenda crisis no han reivindicado la postura laica que mantuvo el Uruguay y que lo caracterizó y lo distinguió del resto de América Latina. Entonces, este, estamos ante una un viraje ideológico hacia la derecha cargado de, de dogma, por la religión y de auto autoritarismo, por los buenos y los malos, eh, que es muy peligrosa para el sí. Uruguay, porque nos puede retrotraer a la época prevallista. ¿Podemos estar viviendo la época de la torre? ¿No? ¿No? De intolerancia, de discriminación de apartamiento de dejar de ser lo que fue característico del Uruguay, un país libre de pensamiento, abierto receptivo no y entonces empiezan estas manifestaciones sí. que son de sectarismo ideológico de derecha muy peligrosos y ahí todos nosotros incluso la unidad popular tenemos en nuestra modesta tribuna que hablar claro Acá Artigas no se lo nombra, oh. no lo ha visto, no he escuchado ni un sola intervención del presidente de la calle que mencione el pensamiento o el ideario artiguista. ¿Por qué será? Hay que abrir los ojos, sí. oyentes, sí. porque estamos ante cambios imprevistos que no tienen un parangón en la época, en los años pasados que nos ha tocado vivir. Lo que queda claro es que no se puede seguir repitiendo cosas. Hoy lo hablábamos con la dirigente de los maestros, ¿no? Repetir cosas que en una determinada etapa el Uruguay alcanzó en su pensamiento. Que estaban dadas. Está, estuvo, que estaban dadas. Estaban dadas. Eh, pero que capaz que falta fundamentar, eh, retomar los argumentos que llevaron a, a esas posturas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que... Todos los que tenemos uno el privilegio de con de tener una tribuna adelante que nos recibe, nos abre, como es Radio Centenario, decir nuestro pensamiento con todo respeto, pero con toda firmeza. Con libertad no ofendo ni temo. Sí. Ese, ese pensamiento artiguista hoy tiene una vigencia de primer orden. Porque yo puedo criticar actitudes que me parecen reñidas con el protocolo básico de la dirigencia política. Y porque una persona sea elegida para un cargo de primera relevancia no le confiere autoridad para romper ciertos comportamientos básicos. Uno porque sea presidente de la República puede hacer no puede hacer cosas que están reñidas con la forma de gobernar un país de manera amistosa y respetando las relaciones de los otros puede haber en estos pasos estas señales que va dando el gobierno eh, Guillermo y los que va a dar también eh, alimentarse de un camino que diga bueno, el frente amplio que era la supuesta izquierda hizo lo que hizo entonces nosotros estamos con el derecho a ir más allá si la supuesta izquierda recorrió un camino de políticas neoliberales de renunciar apostulados que eran sagrados en su historia, en fin bueno, nosotros tenemos el terreno abierto para avanzar mucho más allá o sea, de alguna manera apoyarse en lo que dejó sembrado en ese cambio, en ese deterioro de determinadas reglas de juego que el país tenía eh, para este gobierno que viene yo tengo la recóndita esperanza de lo que el Frente sembró uh -huh. no fructifique Porque creo que todos los que no somos frentistas estamos curados de espanto de todos los principios que se pisotearon, se traicionaron y no se cumplieron. Desde la corrupción más elemental de empleados municipales que me tocó vivir en persona hasta las grandes entregas de soberanía y territorialidad que este gobierno ha hecho jugando en media agua. Y la gente yo creo que votó contra el frente más que por la, por la calle. votó para sacarse al frente. La, la idea de la, mayor, la la mayoría del electorado ganador lo hizo para decir queremos que esta gente se vaya y nos venga un gobierno que nos dé tales y tales cosas que son básicas: seguridad, alimentación, vivienda, lo básico para vivir razonablemente bien que el, el Frente no lo hizo, porque se perdió en aguas turbulentas lamentablemente sí tenemos que hacer una pausa, pero leo unos mensajes, qué tal compañeros cálido saludo a Mació, de acuerdo hay que atenerse a las reglas del juego electoral y jugar con inteligencia no comparto, dice lo de un solo candidato, tampoco un programa rígido, excepto en los principios de izquierda la elección se trata de captar votos, aunque suene mal, y el programa debe ajustarse a la dinámica del mundo y la realidad. No confundir elecciones con revolución, simpatías electorales no son compromisos. Saludos, dice Edinson. Eh, manda también mensaje César, de Pando, dice, ¡ay, qué cristiano y tan católico Manini Ríos tomando la comunión! Y Graciela, de Barrio Coppola, manda esto. Hola, buenos días. Mirá, eh, sí, es cierto, Sanguinetti habrá puesto la cruz, pero la señora de Vázquez, que yo la tenga donde merece, gastó 10.000 dólares en sacar la el papa de la iglesia que está en la esquina para llevarlo a donde está la cruz. 10.000 dólares en aquel momento. O sea que hay que hay que no olvidarse de las cosas. Un beso a la Graciela del barrio Coppola. Hacemos ah. la pausa y venimos enseguidita, sí, sí. Mació, un bloque más. Bueno, vamos en este último bloque con el compañero Mació. Eh, se ha dicho de una forma y de otra, y muchos lo están diciendo, que estamos como en un momento eh, muy diferente, donde hay muchos partidos en el Parlamento, donde hay un partido fundamentalmente de línea militar, eh, varias cosas distintas, pero como que esto no va a quedar así. No. Como esto no va a quedar así. En una audición pasada yo hablé de que lo que está pasando en el Uruguay ahora ya ha pasado en otros países, el caso de Chile es uno de ellos, que es el movimiento del Estado civil, donde los que tienen la última decisión son los ciudadanos, al Estado corporativo, donde las grandes empresas, de los grandes empresarios, descubrieron que teniendo las altres por el mango en el campo político tenían sí. grandes negocios para hacer. Y el Estado corporativo está funcionando a pleno. En los Estados Unidos está, está funcionando en Chile y miren lo que está pasando. Sí. Está funcionando en parte en Perú menos y ¿qué es el empresario se da cuenta que si él puede manejar una empresa multimillonaria, puede manejar el Estado con más eficiencia. El, el, el atractivo es, nosotros sabemos manejar en un Estado una empresa, porque si una empresa no es eficiente, sí. se funde. Entonces confunden deliberadamente la función que se ejerce en la gerencia de una empresa con la función multimillonaria que se ejerce en un cargo público sí. de un gobierno. Y entonces apareció todo lo que es el Estado corporativo, que ya está instalado en los Estados Unidos, en México, en muchos países de Europa. Y eso es peligrosísimo, porque conspira contra la democracia, mm. contra el, los intereses del ciudadano. El ciudadano no es tal, sino un cliente. Sí, claro. Y ese cliente bien atendido te va a votar. Hay un cambio en el contenido de los términos, pero también en el contenido de la función que se espera del gobernante y que se espera del ciudadano. Sí. Y eso es, yo diría, que uno de los grandes manotazos que está dando el capitalismo occidental. Hay cosas además que se han hecho como muy explícitas ahora, sí. que antes sucedían en forma más velada, Pero ahora se hacen en forma explícita lo que vos decías de poner plata y comprar un lugar, por claro. ejemplo. El estar en un partido, pero como ahí no te conviene el lugar que te dan, te vas para otro. Y si ahí no te conviene, te vas para te otro vas para más. Otro. Por eso, si se fijan ustedes en estas elecciones, aparecieron una cantidad de figuras nuevas que todo el mundo reconoce porque puso plata. Sí. ¿Cuánto cuesta un una posición privilegiada para aspirar a un cargo de diputado. Medio millón de dólares, acá está. sí Entonces yo compro. Sí, sí. Y al comprar eso, un cargo, se desvirtúa totalmente desde la cúpula el sentido democrático de los partidos políticos. Es una empresa, el Estado se convierte en una empresa cuyas gerencias se pagan al mejor postor. Sí. Y eso está ocurriendo en Uruguay en este momento en este momento por eso han aparecido repentinamente una cantidad de figuras que no tienen antecedentes políticos, ¿verdad? Sí. Y eso está pasando en Uruguay, sí, el es. Estado corporativo. Lo que pasa es que acá somos pocos, la dirigencia política es muy poco numerosa y la y la burocracia de alto rango es muy numerosa. Sí. Saquen la cuenta, senadores 30 99 diputados, los directorios de 5 miembros de todas las empresas y servicios del Estado, los bancos, todo. Hay un montón de plata para cotizar donde esta gente que se considera con capacidad y tiene dinero para comprar los cargos, compra las posiciones en la sí. lista. Eh, pasan cosas, lo que está pasando en este momento, por ejemplo, que yo creo que no se lo podía haber soñado nadie, que el gobierno de la coalición le ofrece al Frente Amplio 33 cargos sí. para que se integre a su gobierno, y el Frente Amplio dice, no, queremos 37, eso en otro momento... Ni pensar. No, nada. que se dijera explícitamente de ningún partido, mucho menos de Frente Amplio, ¿no? Pero ahora se dicen estas cosas y queda como legalizado, está sí, bien que sea así. Sí, sí, sí, Pero no ha dicho ya este Manini que él va a ser el candidato a presidente que va a ganar en la próxima elección. Mira, ¿yo no lo lesión, Dijo, lo escuché. Yo no me lo contó sí. nadie. Yo en la próxima elección me consagro presidente de la República. O sea, él ya está y hay que hacer la génesis de su candidatura. ¿Cómo fue el proceso sí. yo tengo mis mis hipótesis todavía que no han sido disipadas ni contrastadas pero esa persona está digitada por un poder superior mucho mayor sí. que nosotros no conocemos eh... porque él se proclama futuro presidente en las próximas elecciones bien y se me voy preparando para ser nuevo presidente Dice, acá están mandando muchos mensajes, Gerardo Bordano, Gerardo y Alicia, sí. dicen un fraternal saludo a Guillermo y a Ángeles, los eseños y los cristianos primitivos fuimos traicionados y combatidos primero por los amantes del oro y el origen, los fariseos, y luego la gran prostituta de los Siete Montes, luego de Constantino, y ahora el sionismo que maneja la gran banca internacional. Claro, lo que está diciendo es... Amantes del oro y oropel... Claro, no de lo del origen... Claro. El oro y oropel... Bueno, gracias a Alicia y a Gerardo... Un gran abrazo para ellos... Y coincidimos... Eh, el tiempo bíblico... Se repite en la época contemporánea... Sí... Acá hay otro mensaje que dice... Lo que está diciendo Guillermo Mació... Me parece que es la esencia... De lo que está sucediendo en el balance de fuerzas políticas... En la sociedad de hoy... Sin embargo... Creo que es necesario no solamente tenerlo en cuenta, anotarlo, sino que lo más importante es que la izquierda comience a hacer sin demoras un cambio sustancial en tal sentido. Nosotros también cada día más estamos teniendo la impresión de que lo más importante es el cambio de figuritas. Es necesario, a mi entender, ver que todo el peso del trabajo tendiente a convencer a las masas de la necesidad del cambio social tiene que ser ponerse a trabajar en en la construcción de un modelo de sociedad al cual aspiramos, no es suficiente decir que apuntamos a tal o cual cosa en forma general, sino que es necesario construir un modelo detallado, concreto, detallado de todos los aspectos de la sociedad a la que aspiramos, pero también de los caminos que pensamos recorrer. Si no hacemos si no hacemos esto, si no somos capaces de hacerlo, entonces vamos a ir cada vez más por el apoyo a tal o cual persona y no a tal o cual conjunto de ideas. Es necesario comprender esto sin demoras. Manda un abrazo a alguien con un teléfono que termina en 565. Buen día Mació y demás compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con el demógrafo Mació. La gente le dio un voto castigo, un tanto falso, porque castigo podría haber sido darle el voto a la UP. Creo que nuestro pueblo tiene sus propias debilidades, pero como admirar a quien hace dinero fácil sin importar de dónde sale. Todas las religiones son absolutamente piramidales respecto del poder. Creo que la gente en general quiere que cambien el poder los que están, porque ahora les toca a ellos recibir los pequeños y grandes privilegios. Un abrazo de Ana de las Piedras. Y Nelson de Tacuarembó, ¿qué pasa en el mundo que el auge evangelista está tomando gobiernos, haciendo golpes de Estado, creando crisis económicas, acabando con el medio ambiente y llevándonos al fin de la humanidad, porque además de eso, los países ricos no dejan de contaminar y contaminar. Abrazo a Macioy y hoy al equipo de... De la Muchas y Con respecto a este último punto del evangelismo, todavía no está instalado en el Uruguay sí. con la fuerza que tiene en América Central y en Costa Rica, por ejemplo, que ya el vicepresidente costarricense es un vicepresidente evangélico sí. en un país eminentemente católico. Es decir, esa parte todavía no la hemos tocado, tenemos conciencia, información, la estudiamos, pero todavía el Uruguay no ha llegado sí. a esa fase de... Puede que no llegue, puede que sí. Intentaron y no pudieron. ¿no? Intentaron y no pudieron, porque todavía... No hay el... que descartarlo, ¿no? No, no hay que descartarlo, hay que ponerlo sobre la mesa. Sí. Pero hoy, las voracidades del poder político no vienen del lado religioso, mm. vienen del lado de empresario progresista con mucho dinero. Mm. Progresista en el sentido de que sí, gana sí. mucho dinero. gracias No son gracias. las ideologías, sí. son sí. los bolsillos los que pesan. Y no es trabajar para el bienestar del pueblo, sino trabajar para sí y su entorno empresario. Exactamente. Gracias, Maci. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.